Carabineros de Chile no solicita dinero para agilizar o solucionar procedimientos, ya sean de tránsito o cualquier otra clase de ilícitos. Ante cualquier sospecha o indicio de estar frente a un caso como el descrito, llame inmediatamente al teléfono de emergencia de Carabineros 133 o al respectivo carabinero de su cuadrante. No lo olvide. Carabineros de Chile jamás solicita dinero por su labor preventiva. No sea una nueva víctima de una estafa telefónica. Es una campaña de Carabineros de Chile. Un amigo siempre.